Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, bueno, llegando a La Malvina. Bien, eso te iba a consultar. ¿Vos sos arqueóloga, docente, investigadora de la UBA? Sí, de la UBA, eh, de la, sí, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bien. Eh, ¿Y qué estás haciendo en la estancia en La Malvina? Bueno, estamos con un equipo eh, que está también dirigido por la doctora Alicia Tapia, eh, que también es eh, investigadora de la universidad, por la doctora Mabel Fernández, que es docente e investigadora de la Universidad de Luján y de la Universidad de, de La Pampa, acá en Santa Rosa, y estamos eh, buscando los cimientos de la de la primera casa anterior al, al chalet que, que hoy está en pie, uh -huh. porque aparecieron unos unos cimientos haciendo unas remociones de tierra y limpieza y, y arreglos acá en La Malvina, y entonces empezaron a aparecer ...como una línea de ladrillos, entonces vinimos a, a ver si eso era o no... ...o qué era, digamos, eh, la, la línea de cimientos. Bien, y según los primeros indicios, ¿qué, qué puedes decirnos? ¿Qué, qué puedes contarnos de lo que vieron ya? Mira por ahora lo que estamos encontrando pareciera ser que sí, que, que podría ser... ...porque son unos cimientos de por lo menos 60 centímetros de ancho... Eh, ...que tienen bastante continuidad es decir, no es solo un, un, un, en, un, en, un, en un pedacito nada más, sino uh -huh. que hay una continuidad, estamos siguiendo los muros, excavando, siguiendo para ver para dónde van los muros, y bueno, abrimos una una cuadrícula, como le decimos nosotros, de 5 por 5 metros, siguiendo, para ir viendo cómo va esta continuidad de los muros. Bien. Y entonces por ahora, eh, a, al parecer podría ser, digo, esto es una, una primera claro. exploración, pero al parecer sí podría ser. Bien. ¿Y esto está, dónde está ubicado? Eh, eh, ¿Cerca del El... chalet eh, actual? O... Sí, sí, sí, sí. Ah. sí Adelante del chalet actual. Sí, sí, sí, sí. sí. Ah, bien, bien. bien. ¿Y, y m, hay algún a, a, alguna otra prueba, digo, eh, algún testimonio fotográfico, algo eh, que, que, que muestre que ahí había algo o, o no? Eh, eh, son no, estos cimientos. No la... no, la única foto que nosotros tenemos de la... De la casa de la primera casa es una foto que, que está más son con la, su familia digamos mm, sí. eh, y se ve que es una galería y mm. que hay un piso de ladrillos y, y, y un y nada más no mucho más que eso digamos porque la idea era fotografiar a la familia y no a la casa ah, entonces el, el nivel de detalle de la casa es menor ah. eh, pero bueno Sabemos que existió. Uno, una de las cosas que nos podría guiar, que por ahora no apareció, es ese piso de ladrillos que yo te digo, porque eso no sería un, una pared que es como una línea, sino que sería una superficie, digo. Claro, sí. Eh, Virginia, y m, ustedes arrancaron esta semana con estos... Con el, estos lunes. el lunes. El Bien. lunes. ¿Y cuánto tiempo les va a demandar esto? ¿Ya hay un cálculo, más o menos? Y ¿Tienes? vamos a estar... Nosotros eh, nos volvemos el sábado, o sea, vamos a estar hasta el viernes acá ah. trabajando. Sí. entonces a medida de eso viste uno hace una planificación inicial desde el escritorio digamos sí. a partir de lo que desde de lo que se puede prever y luego bueno vas a ir modificando sobre sobre la marcha ah. así que eh, pero bueno tenemos hecha de vuelta así que vamos a, vamos a ir organizando organizando eso sí. y lo otro que apareció es que, que también apareció después de una lluvia eh, lo que suponemos que es un pozo de molino porque un pozo que está todo cubierto por ladrillos entonces ahí estamos viendo qué es lo que podría estar ah, mirá, bien eh, Virginia, y vos, eh, ¿tenés experiencia vos en este tipo de tareas así? Sí, sí, sí, sí hace muchos años que soy artióloga y que ah. trabajo acá en la provincia ah, acá, acá acá también en la provincia de La Pampa Sí, sí, sí, sí yo este, dirijo un equipo que uno de los equipos que están trabajando en el norte de la provincia y que, que está trabajando en, en, el, en Mariano Miró, por ejemplo Ah, bien, en este, en este pueblo que apareció también. Eh, sí, eh, sí, también. sí. Bien, bien Virginia, eh, nada, queríamos tener este, la palabra tuya aquí en Kermés. Eh, estás trabajando junto al equipo en toda la semana, así que, bueno, esperemos que haya novedades eh, con el transcurso de los días. Eh. Esperemos que sí. Bueno, eh, que tengas buen día, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pablo. saludos